hemos llegado al punto eh, clave de uh -huh. de este programa que es el ama de casa es probablemente un ser humano. Sí. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a la ama de casa. Mira aquí tengo algo que no el caso de entender del todo a partir de su título. Uh -huh. Dice, "Sus tortillas, señora, serán las más ricas y esponjosas." La palabra esponjosa me suena un poco inadecuada, para cada sí. una tortilla. Sí. ¿A usted La to le gustaría que su tortilla se sí, pareciera a un una esponja? No, a mí me gusta más babé. Mire qué palabra también, ¿no? Babé. Para una tortilla. Así flojita. ¿Qué, sí. qué, qué significa? ¿Un poco desarmada? Babé, claro. Babosa. Un poco, con, exactamente. Sí. No con no mucho no decir, huevo, no, no, no quise es, decirlo. Es, se reserva esas palabras para sí. sus otras intervenciones radianas. ¡Ja, <ríe> Pero va se está usando mucho yema babosa y me imagino <risa> Claro. Cualquier otra cosa. Sí, me imagino usted hablando con otra persona. Sí, ya lo Bien. sé, ya lo sé. <risa> Pero bueno, hace una referencia a eso, ¿no? A, a con el le da huevo asco muy líquido, eh ese huevo medio crudo de la tortilla babosa, que, que se estira interminablemente, que, se estira, que es aguachiento. Discúlpeme, sí, creo bien. que el me va a impedir continuar <risa> <risa> con mis tareas profesionales. Esponjosa y babé me gusta a mí. Pero esponjosa no no es babosa, si, si es babosa no se... Esponjosa es como cosa una esponja. Es decir, es te, el, la toca sí. con el dedo sí. y y tiene que rebotar. Del dedo y rebota. Sí. La sí. tortilla se recupera sí. la forma anterior. La buena tortilla tiene que rebotar. Sí. Porque tiene que tener un componente ¿A qué altura? ¿Qué si yo la tiro al piso, ¿a qué altura tiene que rebotar más y o menos? Sí, más o menos a metro. Le... No, no sé si tanto, eso sería una excelente tortilla. ¿eh? Pero ah, con unos 10 A mayor rebote la mejor la tortilla, sí. Sí. ¿Y hay personas que utilizan la tortilla como esponja? Decir, para lavar. Porque, claro. Y elito, porque, lo, porque uno lo que sobra claro, lo usa para lavar el plato que, que comió. sobra la tortilla que queda ahí, un poco quemadita, sí. o en un borde, nadie la comió. Y yo me voy a pegar una enjuagada. Sí. Tipo, y <risa> un trapeo. Y se la tortilla. Y sí, se pasa. Y se surte, porque a sí. lo mejor la esponja... ¿Usted tiene una esponja vieja en el baño? Sí, yo tengo tengo una esponja... así está medio vieja mi esponja. ¿Usted vieja. de qué año es la esponja que usa, Silvi? Sí, ¿La mía? Sí. En 1969. Dice incluso, Feliz 1970. Exactamente. <risa> y la regalaron en la sí, Navidad de 1960. Una, una empresa yo que regalaba. Yo el baño cuando fue sí, a la Sí, sí, se bañó. Estuve... No, sí, aproveché. Sí, yo lo sé. Aproveché, Me di cuenta se... por el toallón, no te lo quise encima que no te sientas mal. <risa> yo a veces cuando voy a casa que tienen un baño bien puesto sí. como suyo. ¿eh? Y fue la primera que vino. Sí, sí. Fingí, desde luego le dije, voy a pasar al baño a bañarme. No. No. No le dije a que Voy no. a pasar al baño, dije, tuve una media horita y salí con el pelo mojado. Ahí cuenta. sospechó usted, sí, ¿no? Sí. Me vio con el perro mojado y que a cara sí, tanto decía sí. que el, no con el, los rubros. Sí, y el tuallón en el, y el, en el, el, el piso, piso. Y yo quedaba con algunos rubros sí, también. Sí, sí, Pero ¿Usted, usted comparte la esponja así nomás? Ah, sí, sí. Ah. sí, sí. sí. Es que una cuestión sí. prácticamente familiar de afecto. Pero ese es algo muy íntimo una esponja, imagínese que quedan partículas de su cuerpo adheridas a la esponja. Células, que muertas, sí. dígalo. Dígalo. No. células muertas, quiere decir usted, dígalo, Células muertas, señor. Sí. sí, El que entró recién. Sí, células, células muertas, muertas. sí, palo. tiene toda la esponja llena, llena de, de cadáveres de cédulas, de cédulas cédula. cédula no. De células sí. Le digo porque yo también me bañé en casa del señor y es una No podía, le digo Agarré la esponja sí. Y echaron a volar no. células muertas Estaba para hacer una autopsia sí. Esa esponja más o menos no, es que Yo tengo también esponja, vio la esponja vegetal Que raspa, ¿no? Raspa más. no. ¿Eso lo hace para bañarse o para, para Causarse un poco de dolor? <risa> para, para sacar eh... sí. ¿Cómo, cómo no, probó no, no probó hacerse el baño con salpicré Que es más fácil Y el, no, no, no, claro, usted me pone me... el baño, salpicre en el baño claro, y pues, Se raspa solo Tengo una toalla parecida le, le pone un poquito de jabón al salpicre claro. Y ya bueno, está usted, echa, eh, claro. Yo le he hecho espolvoreo con jabón claro. lento <risa> Tira un poco de agua y después ahí y dentro ve. a dar. De adelante y de atrás. ¿eh? ¿Y del costado? Sí, del Ajá. costado. Sobre porque, todo la parte que más resalta del claro, costado. Claro, porque hay gente que del costado no se baña. Sí. Porque le queda todo acá abajo del brazo y uh -huh. las costillas le quedan sí. sucias. Le queda. No, hay que lavarse no, bien. Así que yo, eh, bueno. Y después tiene que ir renovando el salpicré porque se le va alizando. Sí, ¿no? sí. se le va alizando el salpicré. Sí. Eh, especialmente gente que es insistente para sí. bañarse. Sí. Ay, sí. Pero habla muy bien de... Cuando uno va a una casa ve un baño con salpiquete que ya se alisó... Habla bien del tipo. Claro. Habla un tipo eh, A mí me gusta seguido. eso. Yo en un tiempo... En un tiempo, querido Silly... Sí. Tenía muchas esponjas. así ¿Ah, Una por cada día de la semana. ¿Y decía lunes, martes, miércoles? Miércoles... Este, y así. Ajá. ¡Qué hermoso! Un día... Un día fui al baño, era un jueves, me acuerdo. Uh -huh. Como si fuera... <risa> como si fuese jueves. No, como si fuera hoy, no. Como si fuera el jueves. Y voy a agarrar la esponja el jueves, porque yo, eso sí. Sure. A mí no me hacían lavar el jueves con la del lunes. No. Ah, no. ¿Me entiende? Sí, correctamente. Entonces, bueno, agarrar el jueves, no estaba. Uh. Cuento las alfombras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Cuento los días de la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dije, enseguida, ¿eh? sí. me falta una alfombra Una, una esponja Alfombras ¿Alfombra también, también, porque usted tenía alfombra tenía para, cada para cada día Para cada día de la semana sí. Ese día miro, miércoles sí No con, no con decía, la alfombra con la esponja no, O sea, algo sí, estaba no pasando la, la, la alfombra jueves, no la encontré eh. Con telas y alfombras Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otro. Y así. Conté los días de la semana. También, aplicado a, a alfombras, también era siete. Sí. Y, y mire la obsesión de él, que él hubiese preferido que la en un día antes de que la afaren una esponja. No. Yo hubiera preferido que me, que, sí. que me faltara un día, que me hubieran robado, sí. como me pasó una vez. Sí, que le, le chorearon un domingo. Me una vez, eh, miro la, las esponjas... De, Lunes, martes, miércoles, Arturi, jueves, sí. viernes, sábado domingo. Conté la semana, lunes, miércoles, me faltaba Arturi. Sí. No, me han robado el día llamado Arturi. Sí. Después no, era una, una este, esponja que le habían regalado a mi señora en la tintorería Arturi. Claro. Yo dije la semana tenía bueno ya ese día no, bueno, eh. pero pero usted lleváis esa nomenclatura a todos los objetos del baño, tiene un cepillo de dientes por cada día, un sí, jabón por cada día? Sí, tengo un cepillo de dientes, ¿dónde se cuelgan los cepillos de dientes? Sí, siete que agujeros, siempre se rompe. Tío. Siempre está rajado Siempre está rajado y le faltan ¿no? Los sí. agujeros no coinciden Si sí. usted lo mete al final Termina metiéndolo dentro de un vaso cual uno sí. ¿sí? Porque no hay manera Eso que ya vienen hechos de fábrica No, digamos, no. Yo no una entra... vez me pusieron uno Que era muy chico los agujeros sí. Y, y, y no... no lo podía ni meter ni sacar Bueno, el caso es que Yo tuve también eh, ¿Sabe qué? Un cepillo para cada día Del mes ¡Oh! ¡30 sí, Me voy, ahí vos. No, no, no. No, no, no pero, pero. Se agrandó, se agrandó. Los impresiones. Sí, la verdad que sí. Porque me Cuente, dijo, cuente. Y yo le pregunté al dentista, ¿no sería bueno que uno tuviera... Eh, sí, un ¿no cepillo tuviera? por día. Y me dijo, no. Entonces tiré 29 de los 30 cepillos que tenía, incluso uno más que tenían para aquellos meses de 31 días, sí. y seguí desde entonces con el mismo cepillo porque el dentista mismo me dijo, "Es perfectamente inútil eso que este hace. Uh -huh. Es un gastadero sí. de guita", me dijo. Y veo que hay cepillos que vienen con adminículo, no sé si encontró uno ahora que ¿Para tiene qué son? una una puntita, por ejemplo, <ríe> en la parte de atrás, que tienen como un limpiador para las muelas. El adminículo. ¿Cómo? Del adminículo. ¿Adminículo quiere decir limpiador para las muelas? Claro. <risa> no, usted lo usa para lo que considere más apropiado. Es como un plus. Sí. Es Algo más. Como Buenas para... tardes. Buenas tardes. <risa> Mire, vengo de parte... No importa <risa> de parte de <risa> quién vengo, pero... Me dijeron que había unos cepillos que usted se limpiaba... Sí. Sí. <risa> que tenía no sé qué... Distintos adminículos que ya le dijeron. Eso me dijo este señor. Sí, Eso me dijo. ¿Cuánto vale? Bueno, primero, ¿para qué sirve, no? Depende del adminículo. Yo, hay hay cepillos claro, cepillo que, que tienen no siete, puede... cepillo tiene siete adminículos incluidos en el mismo cepillo. ¿Siete adminículos? Sí. Hay un adminículo para cada presupuesto. Exactamente. sí Pero no se puede presupuestar más alto que el adminículo. No, por supuesto. Ese es bastante ostentoso si usted lo tiene en su baño. <risa> por ejemplo, ¿qué, qué, ¿para qué sirve? A ver, ¿qué, qué, qué, ¿Qué accesorio...? Me gusta más la palabra. Sí. Eh, bueno, puedo, la, el, el primero, digamos, es el, el cepillo en sí, sí digamos, ya, ya, que tiene no distintos entendí. recortes de para, para distintas profundidades de la boca. ¿Cómo profundidades? Claro. Ah, usted, alguno, un suplemento. Usted se quiere limpiar bien hondo sí y le agrega un, un, un alargue espagoloso. <risa> claro. Sí. Y se manda claro. eh momento dice, querida, porque hay gente que le gusta limpiarse. Me estoy cepillando la glotis. La glotis es la mujer. Claro. Por suerte. O él dice... Peor sería si fuera el amante, ¿no? <risa> <Él> dice... <risa> no, los, los adminículos son además para atender las necesidades... ¿Qué ¿Usted? ¿Quién me hace el señor? O sea, los dos, los Inspección dos. ¿Es un Sí, sí no, exactamente... no, yo soy odontólogo. Ah, el, el señor es el que ha incorporado la novedad de los adminículos sí. ah, en, ah. en los cepillos en la Argentina. Sí. Y hay adminículos para la lengua, porque usted se lava los dientes o se lava la lengua, se lava las encías... Claro, el, el lavador parado. de lengua. Hasta las cuerdas vocales. Mire, yo no tengo, tampoco no tengo tiempo para estar todo el día eh, eh, con eh, bueno, pero una... todo el aparato digestivo. <ríe> no, una buena de, higiene de, bucal requiere... De, de, que... de Plaza Mayo hasta Linier. No. <ríe> ¿Usted, por ejemplo, tiene problemas de placa bacteriana? Efectivamente. Me han inaugurado una placa bacteriana <ríe> eh, en pleno en plena fauces. Sí. Uh -huh. Sara Fauces <risa> O sea, usted debe tener eh, problemas de halitosis No se lo puedo decir <risa> Y tiene ese cepillo que usted me quería... ¿Tiene sí. como una alguna eh, cosa que te y que te saca el mal aliento? Un sí, spray, ¿Tiene, tiene dos spray. sistemas Un sistema por el cual con una palanca Es un poco grande el aparato, ¿no? Pero bueno... sí, sí. ¿Cabe en un bolsón, digamos? sí ah. En bolsón entra. Tiene distintas palancas, digamos, ¿no? Ajá. Con una palanca directamente, eh, no hace usted lo recarga una vez por mes, para no tener que andar, vio que el, el dentífrico se pierde, sí, se falta. Claro. Mira, imagínese recargando, usted está con una mina, se pará que voy a recargar sí. el alminículo del mal aliento. No. <risa> usted ya lo tiene recargado y cada tanto aprieta esta palanquita y le, le, le, le, escupe. le escupe dentro de su boca ya el dentífrico. ¿El dentífrico o el, el des... El, si usted el quiere, el juárez bucal. El spray, el desinf... sí. A mí me interesa mucho bucal. un desinfetante instantáneo. Yo sí. saco con mi novia y a veces me dice, alejate, amor mío. Dice, no piense que es el desamor. Dice. No, pero para eso tenemos un spray. Que si usted lleva en el bolsillo, todo ah, el día. lo puede llevar eh, acá. ¿Y lo puede llevar oculto? Sí. Por sí. ejemplo, algo que bostezo. Sí. Y lo pongo ahí, sotamusa. De sí. Y, a él la besa. y sí, ahí la y, besa. Sí, igual a eh, aclararle que apriete suavemente el botón porque sí. hemos tenido algunos inconvenientes, estamos testeando sí. nuevo se modelo. Se le dio, a uno se le dio vuelta la campanita. Que le salió Le salió le fuerte, fuero, porque a veces la, el primer tiro le, viene fuerte. Le mejoró el aliento en la boca le estoma. Sí, hasta la. No, hasta el olor a pata le sacó, fue. Disculpe, ¿no? pero... Inclusive es, es difícil olvidar el aroma por días. Sí. Ah, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué aromas tiene? Bueno, distintos florales. Florales, juegos florales. Sí, sí, jazmín. Mm. Huele a jazmín. Usted la besa y, y prácticamente ella va a sentir que está besando a jazmín. jazmín mi perro. Además, lo, lo práctico es que si usted va con un ramo, por ejemplo, de, de esas flores eh, de arretas, unos claveles cualujas... ¿Cómo se permite, señor? Yo por menos de orquídea no me agacho. Pero usted arroja el aliento sobre el ramo. Sí. ¿A ah, qué tal, Ramos? Sí. Disculpe si le echo el aliento, arquitecto Ramos. Esas flores que pierde rápidamente el aroma. A usted ah, le pega un rociado. ¿Qué es que Mucha razón, qué estupendo. A sí. ver, bueno, me ahorro... Tiene mucha razón, compro flores berretas, le yo mismo el aliento, sí. la mina lo ole sí. y cree que proviene de unas flores. A mí, le digo, acá entre nosotros que estamos solos, no sé sí. que sí. no hay nadie. Me gusta la flor de papel, la flor artificial. Para mí... Es duradera. Tiene, eh. Es duradera y es otra presencia. Sí. ¿no? La del alambre. La del alambre, viene con un alambre que vos sí. la ponés como quieras. veo que la flor... Se es cae. Echúcar a la flor. Sí. Vos te compró unos jazmines, lo pone en el florero. No <risa> <risa> levanta, te da vuelta y se cayó. Sí. Se empiezan a poner amarillos, se pudren, sí. el agua de florero está cansadita. Eh, qué me compré, yo me compré, eh, me juro, ¿no? una rosa. <risa> una rosa que no sea sé, grande, plástico de o de, de tela puede de, ser. De tela también. O pujeyo se cinco años que las tengo bueno. muerte risa además puede usar la misma no de ante el cuando viene el desamor digamos retira la rosa del florero se la puede pedir si usted regala la conquista ¿no? si usted regala claro. rosa a la novia y se pelea a los dos años está en derecho pedir de pedir ¿sí? cosa que si y le da tal. flores naturales no le va a decir devolver la margarita que te regleré en el año 40 sí. exactamente y con el spray que le estamos vendiendo sí. le dura ¿eh? También me lo devuelve. No, no, le dura el aroma. Eh, Las fragancias. Es una cosa aquí ustedes que son cancheros, saben sí. son muy cacheteros, <risa> <risa> Y para yo me peleo con una novia, ¿no? Uh -huh. eh, y yo tengo hecha la lista porque en ese sentido soy cuidadoso. Cada cosa que le regalo se sí. anoto, ¿no es cierto? Sí. Se lo regalo de corazón, pero anoto. Eh aroma <risa> no. rosa, aroma rosa. Pedazo de pizza, pedazo de pizza. ¿Pedazo de pizza también? Bien. No, no. Pero, sí. Yo por el día de mañana nos peleamos, veo cómo son, que sé yo. Bueno, no te amo más. Momento. Sí. sí. Me marcho. ¿A dónde está el panuelo que te regalé? Me pasa que lo ¿A sé. dónde está el, el paquete de Carilina? Pero lo que se y regala... ¿Y no... de... Y eso es lo que le estoy preguntando a ustedes. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Yo tengo que pedírselo yo o puedo recurrir a un abogado? No, no es <risa> fácil. Eh, aquí está mi abogado y lo traigo al señor con él. No, Usted es abogado, sí, no, sí. farmacéutico, dijimos. Sí, pero estudié Derecho varios años. Bueno, sí. ¿por qué no me acompaña? Porque, mire, sí. yo voy a casa de mi novia y a mí me parece, por la cara que me puso el otro día cuando la besé, sí. el otro día todavía no había comprado el Sprite. Sí. Que me va a dejar. Tenía la fragancia de pizza de eh. la porción de pizza. Pero no tiene por qué devolverle esa... Como no, lo que señor. se regala no se pide. Sí, pero háblame no. abogado ahora. Eh, <risa> si queda por escrito, fue de común acuerdo, la pareja eh, se formó de esa manera. Sí. Está escrito en los papeles, por lo tanto debe responder. ¿A qué papeles? Sí si no firmamos preguntas? nosotros, nosotros, no, firmamos. Papeles, nosotros no firmamos ningún papel. Acá están los papeles. Yo no firmé ningún papel. ¿Y usted quién es? No, digo. <risa> Esta me, es su novia. Me puse en el ¿verdad? lugar de la señorita. Salga. Salga de encima. <risa> No ningún, papel, no, no, ningún papel justifica... Disculpeme, doctor. Eh, ¿Por qué doctor? no vamos? Eh, Aparte, sí, sí. por pues, nada, un cuarto de cuartirolo, yo no sé, cualquier cosa. Esto sienta jurisprudencia igual. ¿Por qué no vamos? ¿No me acompaña? Vamos. Vamos. Eh, yo no sé, en una de esas no me deja, ¿vio? Pero a mí me parece, porque ya lo vengo viendo de, prácticamente desde que nos pusimos de novio. Que no le terminé de gustar, que... Más que... Cuando yo me declaré, me dijo... Cuando me contestó, me dijo... más Masi. Pero quizás ahora eh, la puede sorprender con el Sprite. No, vamos a ver si nos devuelve la guita y lo regala. O lo, lo regala. No, mejor sería... ¿Es acá? Querida... ¿Qué querés? Eh, vengo a preguntarte si me amas o no me amas. Hay veces que sí, hay veces que no. Bueno, devuélveme la mitad de los regalos. Pausa.